Gosto y septiembre de 2001 En los buzones de correo electrónico de todo el mundo De forma espectacular una imagen recorre el ciberespacio Es una fotografía de Machu Picchu El centro ceremonial por excelencia de los incas en Perú La fotografía es tan espectacular que muy pocos dejan de recibirla Se extiende como la espuma En el fondo es algo sencillo Alguien ha decidido poner en vertical la imagen de las ruinas Y ha descubierto que la montaña tiene forma de rostro Periódicos y revistas de todo el mundo publican la fotografía En un principio muy pocos cuestionaron la autenticidad Los más escépticos opinaron que se trataba de una casualidad Que la montaña que está atrás Machu Picchu Sea idéntica a un rostro resulta para ellos un juego de la naturaleza Se equivocaron Quienes de verdad intuyeron que había algo extraño en aquella secuencia Fueron los investigadores en de los misterios del pasado andino Uno de ellos se propuso llegar hasta el final Y averiguar qué había de real en aquella imagen Que llegó por correo electrónico a cerca de 100 millones de personas en todo el mundo El investigador en cuestión es un español, se llama Vicente París. De los primeros análisis de las fotos, los especialistas dedujeron que fue tomada entre junio y julio del año 2000. Así lo indicaban las luces y sombras provocadas por el sol. Los primeros estudios efectuados por los analistas fueron muy concretos. La montaña que se encuentra detrás de Machu Picchu está retocada en la fotografía para que tuviera aspecto de rostro humano. Pero el investigador español quiso llegar más lejos. Finalmente vio con un archivo en el cual estaba registrada la toma. Dicha imagen resultó ser propiedad de la empresa distribuidora litográfica Machu Picchu. Tras examinar otras mil fotografías registradas, la distribuidora por correo electrónico a todo el mundo tenía dueño efectivamente estaba registrada antes de que se convirtiera en una auténtica leyenda urbana según la cual la montaña tenía un espíritu humano protector de los mails llegó a los comercios la imagen en forma de póster comenzó a comercializarse siguiendo esa pista país acabó localizando al autor de la fotografía en una tienda de postales de Lima el personaje se llama Rubén Sueldo confesó ser el autor de la imagen sin embargo aseguró que no estaba retocada que ese rostro aparece en determinadas condiciones de luz al amanecer en Machu Picchu sin embargo finalmente acabaría confesando que un 10% de la imagen estaba manipulada algo que tampoco convenció al investigador finalmente se logró que el citado Rubén Sueldo entregara una copia de la fotografía pese a ello no llegó nunca a dar los negativos originales solo lo hizo con una copia de la imagen De forma sorprendente, la entregó en formato electrónico vinculado a un programa de tratamiento digital. A partir de ahí, la investigación de Vicente París aceleró. Siguiendo las pautas indicadas por los primeros analistas de la toma y sirviéndose para ello del mismo fichero digital, trató de reproducir la imagen tal cual llegó a decenas de millones de personas. En última instancia, el investigador español concluyó lo siguiente. Efectivamente pudimos reconstruir sus pasos. La fotografía por tanto no es real, sino que está manipulada. La montaña que está detrás sí lo parece. Parece real, pero está forzada más allá del 10% confesado por el fotógrafo. Todavía hoy, pero con menor fuerza, la imagen sigue recorriendo internet a gran velocidad. Muchos la creen auténtica, pero no es así. Los escépticos dieron por explicado el asunto atribuyéndolo a la casualidad, pero finalmente la investigación llevó más lejos a los investigadores, les llevó a localizar el origen de la foto más conocida de las ruinas incas.